Vamos a hablar de este tema con la intendenta Patricia Lavín, que nos escucha del otro lado. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días a todos ustedes.、Buenos、y sí,、días. tal cual lo estás、eh, presentando vos.、Eh, día a día se nos va con,、eh, complejizando la situación de nuestra localidad.、Eh, al principio del mes de abril、eh, teníamos solo dos tres casos activos y estamos terminando el mes con 95 casos y. Este, el hospital en este momento trabajando arduamente porque siguen h i s o p a n d o con posibilidades a, a aumentar ese número, a pesar de las altas que se van dando. n o Es decir, ustedes entienden que si hacen una proyección por los casos que se están dando o conociendo día tras día, la situación va a empeorar. Yo creo que van a ir en aumento, sí, sí. Este, más allá que, como te decía recién, que se van cumpliendo los ciclos, se van dando altas, aún no logramos descender el número y. Y de cada persona contagiada, algunos ya estaban aislados y otros、eh, no. Entonces eso、eh, trae aparejado las amplias posibilidades de que ya hayan este, establecido algún contagio con, con los contactos estrechos. Patricia, ¿qué、Así、atribuyen que... ustedes el, el aumento de los casos? Mira, yo lo que creo es que realmente hay,、eh, cuando empezaron a subir los casos, fueron el coletazo, digamos, de lo que fue Semana Santa,、eh, y se considero que la circulación y, y los, las reuniones familiares eh, eh, perjudica la, la situación epidemiológica de la localidad.、Uh -huh. eh, No así, no estamos observando que haya eh, eh, situaciones complejas en el, en el ámbito educativo o en los ámbitos laborales,、eh, sino que tiene que ver a, a, a los contactos que se tienen、eh, con familias o con amigos. ¿no? ¿Hay una mayor relajación tal vez? Sí, sí, no, sin lugar a dudas, yo le sacaría el tal vez. Hay una mayor relajación, sí, no tengo dudas, porque si no, no se explicaría este, esta cantidad de casos que estamos teniendo.、Eh, nosotros, a pesar de la situación y que van en aumento la, los casos de COVID positivo en Luigi, igual la policía ha tenido que intervenir el fin de semana con reuniones familiares y, y bueno, sabemos, ha sido muy claro, El mensaje del gobernador y el COE de nuestra localidad, que eso no está permitido,、eh, pero aún así eso lo, lo observamos. Por eso el COE eh, determinó, eh, bueno, ir、eh, achicando aún más de determinadas actividades que pueden llegar a、eh, generar circulación o contagios, como son las actividades deportivas en ámbitos cerrados,、eh, actividades culturales, religiosas.、Eh, bueno, hemos ido. Eh, suspendiendo ese tipo de actividad solamente que se haga hoy por hoy en el al aire libre、eh, y, e iremos viendo cómo se va dando la, la curva de, de caso además、eh, de la、eh, s、sí, eh, además de las medidas que impuso el gobierno provincial están pensando ustedes en la localidad en ingeniero luis y medidas específicas más restricciones、Estas. Sí, esta, esta es la que te estoy mencionando, por ejemplo, el gobierno provincial lo permite, digamos.、Eh, nosotros avanzamos y, y determinamos que los gimnasios, o sea, las actividades que puedan hacer al aire libre está permitido. A partir de hoy están suspendidos todo aquello que esté n en lugares cerrados, como gimnasios, como clubes. Eh, eh, sugerimos a los comercios que、eh, también restrinjan, este, o si puede si, al menos los, los gastronómicos, Eh, les sugerimos que cierren, que trabajen con delivery, y bueno, eso está previsto, digamos, en, por el decreto de nuestro gobernador.、Sí. Eh, así que y nosotros habíamos adherido l i c i l l a m e n t e al decreto del gobernador.、Uh -huh. Bueno, ahora、eh, sugerimos estas cuestiones porque creemos que indudablemente está comprobado que si están en ámbito cerrado、eh, hay mayores probabilidades de contagio. Así que, ¿por quién sería? Pedimos que se hagan al aire libre las distintas actividades previstas.、Eh, ¿Cuántos muertos acumula la localidad de Ingeniero Luigi desde el inicio de la pandemia? Dos. Dos, dos. muertos. Uno, un fallecido al principio de la pandemia.、Uh -huh. eh, las dos, personas mayores.、Eh, y antes de ayer tuvimos、eh, una nueva pérdida.、Eh, uh -huh. Tenemos personas derivadas、eh, en la localidad de General Pico.、Eh, pero eso por supuesto que el seguimiento lo encarga las autoridades、eh, de salud ¿no? de nuestra localidad. Bien, ¿el, el hospital local、eh, tiene camas para atención de personas con COVID? Sí, sí, hemos tenido internados eh, eh, con, con COVID y es más hemos recibido de otras localidades、uh -huh. eh, pacientes con, con COVID en, en nuestro hospital. Eh, nosotros tenemos un servicio de salud realmente muy bueno, pero、uh -huh. indudablemente tantos meses empiezan a sentir un agotamiento, n o、uh -huh. porque、eh, como dicen ellos hay, y como todos los que estamos、eh, todos los días trabajando, digamos hay un mundo fuera del COVID,、uh -huh. porque hay cosas que siguen ocurriendo, que tienen que ver con lo cotidiano y ellos siguen atendiendo. Ahora suspendieron la atención de, de consultorios porque realmente es、eh, Estamos en una situación compleja por la cantidad de, de casos y, y los guisopados y todo el seguimiento que significa luego en aquellos que tienen COVID positivo, porque hacen, un, yo voy casi todas las t a r d e、eh, c i t a s al hospital、uh -huh. y realmente es el horario el que están haciendo todo el monitoreo con llamados、eh, en forma individualizada y la verdad que. Están trabajando muchísimo. Nosotros en el COE de Ingeniero Luigi y particularmente en el establecimiento Justo G. Ferrari, hemos tenido una pérdida muy grande que ha sido el, que el enfermero Javier Moyano, que era el coordinador del COE y con amplia experiencia en lo que es emergencia, eh, y eh, ha fallecido por otra. por otra enfermedad、uh -huh. eh, y bueno en este momento su señora la esposa que también es médica no está trabajando entonces significa、eh, que tenemos dos médicos para las guardias y una pediatra、uh -huh. que este, ayuda、uh -huh. permanentemente en la, todo lo que es la atención y el monitoreo de, de aquellos que tienen pacientes con COVID pero bueno、eh, indudablemente la falta de un médico Que es lógico, ¿eh? y, y, y está, tiene su licencia, porque realmente ha sido una situación de mucha tristeza, pero eh, bueno, eh, implica un, un tremendo esfuerzo por parte del personal de salud, ya sea médico, enfermero, personal.、Uh -huh. Eh, no médicos, administrativos, todo. ¿no? Está resentido el sistema sanitario en ese sentido, digo, ante el fallecimiento, la falta de. Y claro, porque indudablemente era el coordinador del c o i y el que nos coordinaba todo, el, el, el, todo lo, lo logístico, ¿no?、Uh -huh. eh, y era una persona muy formada, al cual nos dolió muchísimo su pérdida desde lo afectivo, pero también desde lo laboral. y、eh, Nos tuvimos que reacomodar y mucho más ellos que era su compañero de trabajo、uh -huh. y fue una manera, bueno,、eh, en poco tiempo lo, lo perdimos y, y, y sinceramente están poniendo muchísimo esfuerzo la gente de salud y nosotros desde el municipio acompañamos permanentemente,、eh, pero bueno, hay cuestiones que, que solamente ellos lo pueden hacer, ¿no? claro. pues、más allá de toda la predisposición que se tenga para acompañar. ¿Cuántas camas、eh, tiene disponible ahí el hospital de Luigi? Mira, tienen dos habitaciones preparadas para COVID y, pero, y el resto para las otras internaciones. Cada habitación tiene. Este, hay dos habitaciones con dos camas, pero ellos、eh, nunca hemos tenido un inconveniente porque tienen otra tercera habitación preparada.、Eh, realmente lo, en esto no hay inconveniente. El tema camas y el tema de poder. Este, ya te digo que hemos recibido. Pacientes de otras localidades、uh -huh. eh, y no hemos tenido ningún inconveniente. Bien, es decir, hay、Por、disponibilidad parte... todavía para、eh, cuadros sí, graves sí, de sí, COVID a s e s t a r l o s ahí. Por supuesto, no、uh -huh. ese es el es e inconveniente. Lo que sí es todo el, lo、uh -huh. que es la, la atención. Saben tener más de 20 personas、eh, citadas para ISOPAR、uh -huh. y no termina ahí, digamos,、eh, no es solamente、eh, ISOPAR y no es todo lo que implica luego que tenemos. Cuando tenemos los positivos. ¿Es alta la tasa de positividad en el pueblo? Digo, hacen 20 isopados por día. De esos 20, pongamos, ¿cuántos d a n p o s i i t v Va variando, va variando, pero en los últimos días,、eh, por ejemplo, en el día de ayer, de 21, 13 positivos.、Eh, ah, es mucho,、eh, es alta la tasa de positividad.、Así. Y sí, por eso tenemos. Estamos en un 60% casi. Y sí,、uh -huh. pero vamos, cada día es distinto, ¿no? Pero、uh -huh. últimamente. Últimamente nos están dando esos resultados. Bien. En este momento. Cinc, más del 50% seguro. Más del 50%. En sí, este sí, momento hay 95、sí. casos activos, lo mencionábamos al comienzo, Patricia.、Eh, ¿Este es、sí. el peor momento de la pandemia en Ingeniero Luigi? Sin lugar a dudas, sí, sí, sí. Es el peor momento de la pandemia,、eh, porque además lo estamos teniendo sostenido. El aumento va día a día, digamos. No hemos tenido、eh, en este mes de abril、eh, un, un día que. Que hayamos、eh, tenido ni bajas ni ni siquiera sostener el número,、uh -huh. siempre fue en aumento.、Eh, y ya te digo que, por ejemplo, en el día de ayer tuvimos 6、eh, altas y sin embargo estamos en 90. Claro. Nota que la gente del lugar、eh, se ha puesto más firme ante la relajación que habían tenido anteriormente, ¿están de acuerdo con estas medidas? Sí, están,、eh, están de acuerdo y como, como durante toda la pandemia, n o tenemos sectores que te piden que cierres、eh, y tenemos otros sectores que no, porque entienden que eso va a resentir la economía、uh -huh. local.、Uh -huh. eh, el, el momento que nosotros veíamos que, estábamos,、eh, que estaban aumentando los casos、eh, y que había localidades muy cercanas, el norte, bueno, el, el norte, el centro de nuestra provincia, Tenemos localidades a 20, 22 kilómetros y nosotros hay muchas localidades que dependen de, de, de, de Ingeniero Luis,、uh -huh. ¿no? por, por, por ir al, a los centros médicos, o por ir al banco, o por ir a ansés, PAMI, digamos.、Uh -huh. Tenemos muchos organismos que las localidades vecinas recurren a Ingeniero Luis y en ese momento, bueno, pensamos que、eh, más allá de las cuestiones esenciales, queríamos cerrar、eh, para que no haya esta circulación y, bueno, Eh, primero pedían que cerráramos, cuando cerramos s a b í a n que abriéramos. ¿no? Uh -huh. Digamos, ¿Cuáles n o son los sectores que, el... están, que están pidiendo que se, cierre, que se cierren más actividades? Mira, en, en realidad.、Eh... ¿Patricia? Hola. Patricia,、sí. bueno, se nos cortó la comunicación telefónica, vamos a ver si podemos retomar. Estábamos hablando con la intendenta de Ingeniero Luigi. Patricia Lavín, que nos da detalles sobre la situación epidemiológica que atraviesa esa localidad.、Eh, ¿Nos escuchás ahí, Patricia? Yo te escucho perfecto.、Ah, bien, sí, ahora te escuchamos bien. ahora te escuchamos te bien. Porque estoy arriba del auto,、ah, por ahí、bueno. estoy enfrente del IPAV. ¿sí? Estaba esperando que me llamaran para luego bajarme a hacer c e s t i o n e s Bien,、eh, te, pero... te, te preguntábamos cuáles son los, los sectores que están pidiendo sí, cerrar. Sí, En realidad no está, no, no está focalizado. Hay personas que, que sienten que hay que cerrar y hay otros que no. Pero bueno, lo que te quería decir que. El grupo que demandaba que se cerrara eh, fue, eh, fue disminuyendo porque、eh, quedó comprobado que el cerrar la localidad、eh, tampoco este, incide en, en los casos, ¿no? uh -huh. porque、eh, pasa por una cuestión de responsabilidad eh, individual eh, y eso t ha quedado demostrado porque hay localidades que siempre tuvieron cerrada este, lo, los ingresos y el último tiempo abrieron y sin embargo no, no ha dado este, muestra de, de tener números distintos a los nuestros ¿no? o s e a que eso quedó demostrado que no es la vía lo que sí por ejemplo hay hay gente que nos dicen que bueno que cerremos la、eh, que los c o m e r c i o s antes que para que se disminuya la, la circulación nosotros、eh, lo Lo, me parece que lo importante es que quienes integramos el COE tenemos una unidad de, de acción y, y la verdad es que está,、eh, tenemos el, el mismo pensamiento y trabajamos、eh, a destajo. Y, y la verdad es que hemos, cada decisión que hemos tomado ha habido este, unanimidad y eso da mucha tranquilidad ¿no? cuando t e n e s El personal de salud, policía, bomberos, de municipios y todos、eh, opinando en,、eh, hacia un mismo sentido, la verdad es que, que da tranquilidad. Y un dato que realmente no es menor,、eh, cuando uno es de, del interior y tener el acompañamiento desde. Desde la provincia, desde el gobierno provincial en forma incondicional y un ministerio de salud específicamente desde el área de epidemiología, que nuestro hospital trabaja en forma permanente con ellos y aún desde mi lugar como intendente, cuando necesito consultar algo, están las 24 horas, te digo que da、eh, mucha tranquilidad ¿no? en cada una de las acciones y las decisiones que vamos tomando. Bien.、Eh... Ayer hablábamos con la intendenta de Relicó. a Ella、eh, hizo mención a que、eh, jóvenes de la localidad iban a bailar a la provincia de Córdoba, donde están habilitados los boliches o los pubs, y que regresaban a la localidad y se producían algunos contagios. ¿Qué es lo que ocurre, en Ingeniero Luis? ¿Han detectado este tipo de situaciones? Sí, lo mismo. sí. Mira, en un Zoom que tuvimos con nuestro gobernador,、eh, realmente las localidades que estamos tan cercanas a otras provincias o. Este, lo, lo notábamos,、eh, el traslado de c h i c o Este fin de semana no te lo puedo decir, a partir de ahora, no, o sea, de, luego de la situación、eh, epidemiológica de Ingeniero Luisi,、eh, no tengo datos,、uh -huh. pero sí、eh, días anteriores de e s e movimiento lo, lo veíamos. Es、eh, decir, bolichean en Córdoba y contagian en La Pampa.、Eh, sí, exactamente, y así lo. Así lo has definido vos y, y lo comparto. Exactamente, es así. Y、eh, es más, el ingeniero Luigi también atendí un grupo de jóvenes que me, me solicitaban, me pedían que、eh, les permitiéramos eh, bailar, eh, un espacio para que ellos pudieran bailar o para poder hacer、eh, cumpleaños de 15, que se podía, pero no、eh, con, con ciertos protocolos, obviamente.、Mm -hmm. Ellos querían vaidar l y bueno, y precisamente se, le, se les explicaba los riesgos y menos mal que nunca, además porque hay un decreto que no lo permite、uh -huh. y nunca avanzaríamos en algo que no está permitido porque no, no, no, no sería válido、eh, ni legal y, y eso ha generado también enojo, s resistencia por parte de, de, de, de un grupo de i n g e n i e r o el v i c h que también se acercó a hablar e l Consejo Deliberante. Y menos mal que nunca este, eso no, no estaba permitido porque hubiera sido para el billón、no、estaríamos hablando de 95 casos. ¿no? Ahora sí la última. Porque... Sí. No, que está comprobado que son acciones, son, son este, actividades que generan mayor contagio, digamos. Es así y, y nosotros apelamos a, apelamos a la responsabilidad de la gente y, y necesitamos que realmente Eh, incorporen lo que hemos venido diciendo durante todo este año. Tenemos que tener un aprendizaje de todo este tiempo、eh, difícil que hemos transitado y es necesario lo,、eh, lo que nos dicen siempre, ¿no? el util utilizar bien el barbijo es fundamental, el distanciamiento es fundamental,、eh, la no circulación es fundamental. Son cuestiones que, que, que las tenemos ya que tener incorporadas. Bien.、Eh, la última pregunta, Patricia, ya no te molestamos más.、Eh, la intendenta de Eduardo Castex, Mónica Curuchet. Dijo que va a pedir la postergación del clásico Racing Estudiantil ante la posibilidad de que, más allá de que no estén habilitados,、eh, no esté habilitada la presencia de público en los estadios, se junten en las casas a ver el partido vía streaming y se generen encuentros sociales. ¿Hay alguna determinación en,、eh, en cuanto a esto, en, en cuanto a las actividades deportivas allí en la localidad de Ingeniero Luigi? Mira, nosotros lo que, por supuesto que sabemos que es s i n p ú b l i c o ¿no?、Uh -huh. eh, que vos decías. a h a r a dos fechas atrás、eh, iban a ser un partido, una fecha, una fecha este, de la Liga e n Ingeniero Luigi, donde jugaban dos equipos que no eran de nuestra localidad y nosotros desde el CODE decidimos que nos e hicieran. Claro. claro. Eh, lo que sí se observa que también es cierto que cuando no hay público dentro de la cancha, muchos van y lo miran por fuera, digamos,、claro. eh, y se concentran. En nuestra localidad realmente hay mucho compromiso por parte de los clubes, hay mucho control y, y no lo estamos teniendo como,、eh, como un problema. Ahora, el planteo ese que vos estás haciendo, que, que se juntan, ayer casualmente me, me comentaban e s o de que. Este, se generaba por más que sean vía e c r i m e n o por otras vías, digamos, igual está generando estos、eh, que se junten en, en las casas a, a verlo. Nosotros no, no hemos tenido ningún planteo, no lo hemos solicitado.、Eh, nuevamente, digo, apelamos a que, a, sabemos que son actividades que generan、eh, Salud mental, que es necesario estar pensando en otra cosa, es cierto. El encierro nos ha traído muchos problemas、eh, en cuanto a anímicamente n o de la población.、Eh, entonces, espero, apelemos a que、eh, podamos seguir teniendo estas actividades. En el caso que nosotros veamos que, este, que, que perjudica, no vamos a tener、eh, ninguna duda en, en plantearlo. De hecho, Una carrera de bicicletas en Luigi también lo suspendimos.、Eh, y era, realmente había muchos anotados y, y, bueno,、eh, y se decidió no hacerlo,、eh, más allá de que eso también generaba malestar para quienes son los deportistas y aspiraban a poder ir y hacer la carrera.、Eh, bueno, también lo decidimos. Y bueno, en el caso que consideremos que es necesario plantearlo, lo vamos a hacer, sin lugar a dudas. Muchas gracias, Patricia. Gracias a ustedes. Pasaba por la mañana, q e r m e s e r a la intendenta de la localidad de Ingeniero Luigi, Patricia Lavín, dando detalles del momento sanitario, del momento epidemiológico, el más difícil desde el inicio de la pandemia,、uh -huh. que le toca atravesar a esa localidad del norte provincial. En este momento hay 95 casos activos.